Está muy mala la crisis por Zapatero Dios te aprieta, no aguas. Pero la culpa la tiene Zapatero sí, ¿Por qué? Zapatero, porque sí Le sí. veo muy investidito, ¿eh? ¿Qué? Va, pues si sí, es pijama que tengo para dormir No, no doy trabajo con mi porque Está el... ¿Cómo se llama eso? La crisis Está la crisis esa Malditos. No disfrutas de tus hijos, no disfrutas de tus mujeres Es Zapatero Zapatero Zapatero Con el PP se vivía mejor Con Rajoy se vive mejor, porque Zapatero es un cutre, es un calzonazo, es un maricón. Y ya está.